Muy querido hermano consiñor Víctor Hugo Palma ya nombrado arzobispo de Los Altos, Quetzaltenango y Totonicapán. Queridos sacerdotes, queridos amigos, benefactores de las de la diócesis, hermanos y e hermanas en primer lugar agradecemos a Dios por todo que Él ha dado a cada uno de nosotros para la Iglesia Universal y también para la Iglesia local, en este caso la diócesis de Escuintla. Agradecemos a Dios en modo particular por nuestro obispo, que en pocos días van a dejar aquí su sede después de 23 años, Monseñor Víctor Hugo, y en cada separación hay siempre un poco, no de tristeza, pero en cada separación lo que siente más son los que se quedan. La persona que va, pues, ve nuevos horizontes, va a cuidar nuevo de baño va a encontrar mucha gente nueva, pero los que quedan, pues, se queda esperando. Es por eso que en el evangelio de hoy, allí Jesús vio a la gente y se puso triste porque viendo la gente, ovejas sin pastor. Pero este es solamente un tiempo temporal, porque sabemos que el derecho de la iglesia, el derecho canónico, Se que obispos van a ser trasladados a uno al otro, otros van a ser promovidos de obispo a arzobispo, en este caso por Monseñor Víctor Hugo, después de 23 años, él uh, ya ha sido, todavía falta la toma de posesión, porque no es final pero ya nombrado, promovido o promoso a la sede arzobispal de Los Altos, Quetzaltenango y Es un nombre muy largo, pero Los Altos ya hace parte de la historia. Anoche él me dijo, pues, yo no sabía que estuve aquí por 23 años, Pasó el tiempo muy veloz. Yo le dije, es porque usted estuvo contento, está contento aquí. Por eso que pasó muy bien el tiempo es veloz. Pero como yo le dije siempre, la mente de Dios no es la mente de las personas. El camino de Dios no es el camino que nosotros decidimos. A veces, el camino es muy claro, derecho, justo, pero a veces Dios entra en caminos curvados, que es difícil a veces de entender, pero siempre con una meta buena. Por eso es importante, primero, de siempre aceptar la voluntad de Dios, aunque sea difícil, aunque si encontramos desafíos, encontramos personas contrarias, pero tenemos que considerar que nuestra situación fue hecha no solamente por nosotros. Nuestra situación fue Hay alguien arriba que puso esto. Y cuando la persona busca de evitar o cambiar el camino, o llega a un desastre, o al final llega en el camino que Dios quiere. Por eso, a muchas personas... Cuesta aceptar la voluntad de Dios porque a veces requiere sacrificio, a veces dif difícil, a veces hay muchas dificultades. Yo no digo que cuando Monseñor Palma llega a su nueva sede, no hay desafíos. Hay muchos desafíos, hay muchas dificultades. Más grande, más gente, más católicos, pero él puso su persona a la voluntad de Dios. Así agradecemos también primero a Dios y agradecemos a él por su disposición de servir la iglesia en Guatemala, en cualquier parte de que se encuentra en este país. Gracias, Monseñor, por su disposición y siempre por su servicio a la Iglesia. Es algo emocional cuando hemos hecho la procesión y... Los fieles dice gracias, monseñor, gracias, monseñor, gracias por su servicio. este es lo que siempre tenemos en mente. pues de mi parte, los nuncios solo quedan por un tiempo, no es permanente. yo tengo ya cinco años aquí, no sé cuándo me quedan todavía, pero yo estuve en otros países cinco, seis cuatro. Y cada vez que yo salgo, pues, gracias, monseñor, gracias, gracias. Ya creo que 11 países ya, así que yo recibí muchas gracias ya de Dios. Agradezco a Dios por mi vida, el servicio. Y agradezco a cada uno que está empezando su servicio y también a los fieles que han cooperado para consolidar esta iglesia particular en Guatemala. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues cuando Monseñor ya definitivamente sale de Escuintla, el tiempo está dirigido por el derecho canónico. ¿Qué pasa? Es que después de algunos días, los miembros del colegio de consultores va a dirigir un administrador diocesano que guía a las di mientras tanto mientras tanto mientras tanto esperamos esperando que viene un nuevo pastor el nuevo pastor viene en un tiempo no determinado podría venir enseguida podría venir en seis meses podría venir en seis años pero dejamos todo al espíritu santo y a dios que nos da buenos pastores para guiar nuestra iglesia. Y el administrador diocesano quien será elegido, pues será el canciller, el economo y el consejo económico que ayuda. Pero una cosa muy importante, que pasa también a los sectores otros. Pero el derecho canónico es muy claro en el canon 428, cuando se dice, sede vacante, níquel innovator. Cuando la sede es vacante, todo va a caminar en modo ordinario. Nadie va a hacer cosas grandes, extraordinarios. Nadie va a cambiar lo que es establecido hasta que llegue el nuevo pastor. El administrador José Sano pues, será ayudado, ayudado en la administración ordinaria por el colegio de consultores. No va a hacer cosas grandes, cambio de uno a otro, al menos un año, y después se va, se ve, y así no habrá confusión, porque en otros lugares cuando cambia la autoridad, viene otra, pues a veces la nueva en el terreno va a cambiar todo y cuando llega el titular, pues está confundido él estableció normas por 23 años, pues este se sigue y ojalá que el nuevo pastor viene en no mucho tiempo. Hasta que yo llegué aquí, y yo ya he hecho muchos traslados o nuevos obispos, en un tiempo de más o menos un año, Así que esperamos más o menos un año de darme tiempo a buscar la persona justa, la persona que verdaderamente se puede dirigir, adaptando las circunstancias de cada diócesis. Escuintla es algo particular porque Escuintla tiene un territorio muy grande. allá estuve en la misa en la parroquia de Santa Lucía, Cuchamarguapa, y yo vi la parroquia, creo el territorio es más grande que la diócesis de Alapa, si no equivoco, pero es una, un desafío. Por eso en este tiempo necesitamos rezar, Y mantener unido, unidos, ayudando uno al otro en las parroquias. Los parrocos continúan sus obras pastorales bajo el administrador diosesano y que en las lecturas de hoy es más la relación entre ribaño y pastor, entre ovejas y pastor. Y aquí se habla de practicar obediencia y generosidad. Obediencia y generosidad siempre van juntos. Si uno obedece a veces obedece a uno a un mando que no es tan fácil pero es posible. Este es un señal de generosidad. La persona es generosa Cuando obedece, cuando dice, yo no obedezco, voy en mi camino propio, entonces falta también la virtud de generosidad. Y por eso en, en las dos lecturas, ser generosos y ser obedientes, porque los dos siempre se juntan. Exhorto a todos, a los sacerdotes, los diáconos, las deliciosas que están aquí, los fieles de colaborar juntos con generosidad y con obediencia a los mandamientos de Dios y mandamientos de la iglesia y las instrucciones de la parroquia o de la diócesis. Así nosotros podemos ir adelante y vivimos en este año jubilar que es año de esperanza el Papa Francisco puso este tema de año jubilar 2025 Nosotros deberíamos ser portadores de esperanza. Esperanza es una virtud muy importante en el día de hoy, en medio de la confusión, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Es la esperanza que salva la vida del hombre. Y cuando... La persona tiene mucha esperanza, pues él va a ir adelante y va a tener éxito. La persona que no tiene esperanza, el día siguiente o muere, o va a matarse, o tal vez eh, desaparece. Este es muy importante en el día de hoy. Y el Papa siempre sobra que nosotros deberíamos ser eh, tener mucha esperanza y de traer la esperanza a a todos sus vecinos para que todos puedan tener esperanza en el mundo de hoy. Gracias por su comprensión, por el traslado de Monseñor y esperamos que viene un nuevo pastor igual con él, una persona generosa, una persona sincera una persona que solamente piensa por el bien de su baño este es muy importante. Eh, al final, pues, yo estoy aquí, no sé hasta cuándo, pero ya estoy. Y si hay algo, siempre estoy dispuesto a ayudar. En caso que necesita los parrocos o el administrador de Diosano, quienes en este periodo de sede vacante. Gracias de nuevo, y no voy a, a desaparecer, tal vez yo voy a estar aquí más o menos en modo regular cuando me invitan a celebrar la misa en las parroquias o aquí. Pero gracias por su comprensión, gracias a Dios, gracias Monseñor eh, Víctor Hugo Palma, gracias a cada sacerdote que ha dado servicio a esta linda, muy bonita, Dios es de Escuintla. Amén.